106.1 Martín Sarabia, a cargo de las Defensorías Generales Civiles en la provincia. Buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día. ¿Cómo te va, Juan Bien, bueno, te consultamos a partir de que en las últimas horas el Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales bancó el reclamo que se hizo el año pasado desde La Pampa por un cúmulo de limitaciones y carencias que tienen las defensorías. Eh, primero qué significa este respaldo y actualizarnos respecto de qué ha pasado con aquellas demandas hechas públicas. Eh, bueno, el, la Asociación de el Consejo Federal, digamos, de Defensor y Asesores de la República Argentina agrupa, digamos, a todos a las máximas jerarquías, digamos, de las defensorías eh ...de toda la Argentina de asesorías y, ...y bueno, se hacen reuniones... ...periódicas y se va analizando... ...las distintas... ...políticas y, y las sendas de... ...bueno, cómo van... ...actuando, interactuando las distintas provincias... ...las y demás... ...cada una de las provincias por ahí... ...va exponiendo las distintas problemáticas... ...y en este caso... Eh, ...bueno, se planteó... ...la necesidad de cómo estaba trabajando... ...la provincia de La Pampa... Eh, en uno de los ítems del día, se propuso bueno que la, la Pampa pueda expresar la situación como estaba atravesando la situación, porque integró el Consejo desde hace un tiempo, hace poco tiempo, digamos, uh -huh. eh, y bueno, eh, allí es donde se decide a partir de, de la votación unánime de todos, eh, salir a bancar esta situación, porque... Bueno, paradójicamente, excepto también con la, con la provincia de Santa Cruz, que también está en una situación complicada, eh, pero ya general de toda la justicia, Ajá. Eh, en el resto de las, hablando de las descensorías solamente, paradójicamente está en una situación de crecimiento eh, en la mayoría de las provincias. O sea que La Pampa sería una, una excepción y a contramano de lo que está ocurriendo. Sí, sí uh -huh. porque vos, justo casualmente, mirá, mirá lo que son las paradojas. El día que se estaba anunciando este apoyo a la provincia de La Pampa por la crisis que se estaba viviendo, por ejemplo, la, la, la provincia de Santa Fe, la Defensoría General de la provincia de Santa Fe, estaba eh, anunciando la jerarquización de todo su, su, su plantel, de todo su uh -huh. personal, y anunciaba también la creación de Que es alrededor de 10 cargos de escribiente mayor para concursar o sea eh, el mismo día digo por ejemplo para darte un ejemplo bien eh, nosotros tomamos como modelo a veces o como ejemplo algo intermedio eh, intermedio digo porque hay defensorías como que siguen otra estructura como órganos de extra poder como como sería el caso de, de, de la provincia de jujuy que es un órgano realmente extraordinariamente grande espectacular realmente la, la estructura que tiene la defensoría de jujuy Eh, pero algo intermedio sería Río Negro. Río Negro, por ejemplo, tiene una extensión territorial similar a la nuestra, de idiosincrasia y demás. Ellos tienen alrededor de 800.000 habitantes. Para 800.000 habitantes, Río Negro tiene eh, 40 defensores. Estoy hablando de 20 titulares y 20 adjuntos que tienen las mismas funciones. Si vos lo promediaste, da alrededor de un defensor cada 20.000 habitantes y nosotros en la provincia de La Pampa tenemos casi un defensor redondeando, un defensor cada 30.000 habitantes casi. Uh -huh. Bien. Eh, y eso también se refleja en la estructura de los trabajadores, porque cuando vos sacás la cuenta, el staff de personal que tiene las defensorías, por ejemplo, vuelvo con Río Negro, te da aproximadamente eh, un trabajador cada 5.000 habitantes y acá tenés un trabajador cada 8.000 habitantes. Claro. Entonces, si vos sacás la cuenta aproximadamente de lo que necesitaríamos para equipararnos, vuelvo. Pongo como ejemplo Rionero porque es un término intermedio, no es de las que más eh, las más grandes estructuras ni las más chicas, un algo intermedio. Nosotros para equipararnos a Rionero necesitaríamos hoy eh 7 defensores como mínimo y alrededor de 70 trabajadores. Esto para que te es una idea. sí sí está claro, claro de las diferencias de, de estructuras en sí. este momento y Martín eh, eh, vuelvo sobre la consulta inicial desde que pusieron el tema en el tapete el año pasado cuando incluso se suspendió la ...la atención de nuevas demandas por parte de la población... ...¿qué pasó en, en, en términos concretos y aunque sean términos discursivos... ...de encuentros con autoridades, se conversó... Eh, ...esto que el Consejo Federal tomó como un tema en su agenda... ...fue tomado, interpretás también en la provincia... ...por los organismos que debieran o más o menos? Lo del Consejo, eh, si bien pasó hace ya como 15 días, se publicitó ahora... Eh, recién están tomando conocimiento las autoridades ahora, entiendo yo porque tampoco sabían, porque yo no lo había comunicado hasta que el Consejo no formalmente no lo expresara, así que de eso están tomando conocimiento ahora pero en lo discursivo sí, uh -huh. o sea eh, cuando vos hablas con de las distintas autoridades todos entienden la situación pero en, en la práctica no hubo ningún avance, absolutamente uh -huh. nada, eh, nada eh, nos preocupa porque eh... Nosotros entendemos que hay una si nosotros no vemos el sistema, vuelvo a insistir, como un equilibrio, el sistema de, de, de justicia es distinto a, a otros poderes como el Ejecutivo, en el cual si un sistema del Ejecutivo, un área, se agranda en demasía, el sistema del Ejecutivo, por, por poner un ejemplo, trabaja desde de, de, de adentro hacia afuera. El sistema del Poder Judicial es un sistema, eh, si se quiere, endógeno, eh, en donde si una de las áreas crece mucho crece en desmedio de la otra. Claro, sí. Porque, por ejemplo, vos tenés el sistema penal, juez fiscal defensor, se, re, se litiga entre esos dos y el juez es el que resuelve. Ahora, vos fijate en el sistema civil. En el sistema civil, quien requiere es un defensor. El que pide un defensor. El que defiende es un defensor y el que resuelve es un juez. Y además también trabaja como Ministerio Público otro defensor, en algunos casos, o un asesor, una asesora de niños y niñas adolescentes. Eh, si uno de esos crecen demasía, ya sea la judicatura o la propia defensa de la propia fiscalía, si alguno de esas áreas crecen demasía, crecen desmedro del otro, porque es un sistema endógeno que eh, eh, que, que produce el resultado hacia afuera pero primero se trabaja internamente. Entonces, si no las áreas no crecen en equilibrio, y bueno, se te va a desequilibrar, es lo que estamos planteando desde siempre. Uh -huh. Pero lo que no, no parece ser que se entiende es que la, el crecimiento debe ser un crecimiento parejo, eh, es que necesitamos con urgencia que se atiendan los requerimientos de la defensa, la situación de emergencia aún persiste, El colegio de abogados nos manifestaron las autoridades hace una semana, una semana atrás, tuvimos una reunión en el cual nos manifestaron que a raíz de esta declaración de emergencia ellos habían visto recargar su sistema de gratuidad que tiene, eh, y bueno, nada, veían con preocupación eso, entonces, bueno, nada, vinieron a consultar a ver qué era lo que estaba pasando, les pusimos en, en, en situación de qué era lo que acontecía, Y si nosotros obviamente no vemos que haya soluciones en el corto plazo, eh, esto va a empeorar porque además los reclamos siguen aumento porque lamentablemente la situación social ven en aumento. Más vale. La, y, la, y, la... y Martín, eh, ¿de quién crees que tiene que surgir esa respuesta primero? ¿Del Superior Tribunal de Justicia o una cuestión más, más política? Sin que el, claramente el STJ también es un organismo político, pero... Eh, ¿qué, ¿qué espera la Defensoría? vos decís, eh, esto va de mal en peor ¿de quién esperás que haya una reacción? además de decir, sí, te entiendo tener razón en lo que reclamás y hoy ya todos están sabiendo todo todas las autoridades involucradas uh -huh. están sabiendo todo eh, eh, yo ya el gesto, ya estoy esperando algún gesto de, de en general alguien, alguien deberá dar el primer paso qué sé yo uh -huh. eh, yo creo que El diálogo es fundamental el diálogo estamos permanentemente abiertos al diálogo permanentemente explicando a quien te dispuesto a hacerlo pero bueno yo creo que es un gesto en el cual eh, no depende de nosotros depende de otras áreas de decisión eh, en que, que nada y pongan de verdad el foco en resolver esta problemática que y eh, Si uno se pone a pensar eh, en el recurso específicamente económico, tampoco representa semejante eh, déficit como para eh, no poder afrontarlo. Bien. Eh, es algo que eh, que de a poco, eh, por eso también dijimos siempre, planteamos que esto no es necesario poner todos los recursos de golpe. Esto se puede acomodar en poco tiempo, pero tiene que ser algo sostenido. Eh, pero bueno, estamos esperando a ver si alguien observa, pero no somos nosotros que tenemos que decir eso. Martín Sarabia, gracias. Más vale que vamos a seguir el, el tema con otros actores que tienen que dar respuestas sobre esto. Si querés agregar gracias algo más, problema. te escuchamos. No, por favor. Un abrazo grande. Gracias a ustedes por estar. Dale. Martín Sarabia, a cargo de las Defensorías Generales el documento del Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales está publicado completamente en nuestra www.radiocarmes.com el planteo sigue y preocupa más porque pasó un tiempo desde que se declaró esa emergencia y lo acaba de decir eh, Sarabia, no ha habido ningún avance y eso genera más preocupación Radio Carmes está en